La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan tres minutos de las nueve de la mañana, tenemos 25 grados y medio de temperatura y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este martes 15 de junio. Estamos ya a mitad de mes y más cerca de entrar en el verano, con una situación pandémica mucho mejor que la sufrida a primeros de este año con la tercera ola. Todo se debe al buen ritmo de la vacunación y a una desescalada que se está llevando a cabo desde la prudencia, pero no se ha podido evitar los brotes de más de 10 casos que se han detectado en algunos municipios valencianos, en los que las personas afectadas tienen entre 16 y 19 años, un indicador que pone de manifiesto la necesidad de hacer ...ver a nuestros jóvenes, los que aún no tienen fecha para esa vacuna... ...que deben evitar en todo lo posible contagiarse por el bien de la sociedad. Ayer Sanidad notificó estos dos brotes, hoy actualizará los datos por municipios... ...conoceremos nuestra tasa de incidencia en el Se, ...que se situó el pasado viernes en 41 casos acumulados por cada 100.000 habitantes... En el Che la situación sigue siendo buena porque en los hospitales baja el número de ingresos. Ayer quedaban tres pacientes en los dos hospitales, de los que uno sigue en la UCI del general. En unos minutos en el programa de hoy retomaremos la tertulia política de los martes, tras no poder realizarla la pasada semana debido a ese debate sobre el estado del municipio. Hoy además contaremos con el concejal de Compromiso, Felipe Sánchez y con la portavoz de Ciudadanos Eva Quisol para repasar los temas de actualidad, que son muchos y densos. También nos acercaremos a la pedanía del Alcet para hablar de sus necesidades tras la visita que ayer realizó el alcalde y el portavoz de gobierno a esta pedanía. Y acabaremos tras la ronda de noticias en el centro de congresos para conocer cuál es la situación jurídica y urbanística del suelo para su posible ampliación. Ahora comenzamos con la música. Les contamos que en 2021 se cumplen 50 años de uno de los discos más importantes de la música popular española del siglo XX, Mediterráneo, de Serrat, y por ello ya se ha anunciado la reedición del álbum en vinilo para conmemorar este aniversario de un trabajo que sin duda ha traspasado generaciones.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 Wat je Als ik ik je niet meer zie? Als ik je niet meer zie? Als je niet meer zie? Als ik je niet meer zie? Als ik Que se añora hay que se quiere, que se conoce y se temáis, un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante o y dejad que el temporal descuace sus alas blancas, y a mí enterradme sin duelo.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 Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja, Serra Móvil. En Orihuela, Oleza Móvil. En Elda Petrer, El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. 9 de la mañana, 9 minutos, y seguimos disfrutando de las joyas musicales como la que nos dejó el rey Elvis Presley, cantando los ojos de las, de las españolas.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 Oh below your heart.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Y otra canción para disfrutar, pura envidia, con las voces de Pasión Vega y Zenet. Die dirán que apenas nos conocemos, dat we vamos a hacer daño. Dat we que la química doen. No existe, que está todo kunnen doen. We die jaren gezegd dat het onmogelijk is om te vertrouwen. We zullen het niet meer doen. We zullen het We zullen het niet meer het Dat we niet meer dat we niet meer kunnen, dat we niet meer kunnen. Dat we niet meer dat we niet meer kunnen, dat we niet meer kunnen, Que acabaremos, cada uno por su lado, seguro que apostarán a ver cuánto duramos. Pero yo sé, pero yo sé que daría media vida por ponerse en nuestra piel por saber lo que se siente. Pero yo sé que es envidia, pura envidia lo que tienen, envidia lo que tienen. de por ponerse en nuestra piel por saber lo que se siente pero yo sé que es envidia pura ahí vive que tienen envidia yo que tiene Por ponerse en nuestra piel, wat maar ik weet dat het is, en die we hebben, lo que hebben, maar ik hebben, en maar ik weet dat het puur is, en en Es en vida por ahí vida lo que tiene en mi lo que tiene 101.4 Teleelch Radio Marca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 Pues pasan 19 minutos de las 9 de la mañana y lo dicho, hemos retomado la tertulia de los martes. La pasada semana no, pudo, no pudimos celebrarla porque nuestros representantes políticos estuvieron durante dos sesiones muy maratonianas en el centro de congresos participando en ese debate sobre el estado del municipio. Pero antes de hablar del debate sobre el estado del municipio, Hay otros asuntos que también han ocupado la actualidad en esta semana, como por ejemplo la publicación ayer del último estudio de calidad del aire por parte de la Universidad Miguel Hernández, que puso de manifiesto que se ha reducido la contaminación atmosférica en un 50% gracias a las restricciones de movilidad durante 2020. Pues bien, vamos a hablar de ello y lo haremos con el representante del equipo de gobierno del grupo de compromiso que lleva precisamente las competencias de movilidad. Él es Felipe Sánchez, a quien damos la bienvenida. Felipe, buen día. Buen día. Y frente a él... Hemos sentado a la portavoz de Ciudadanos, Eva Quisol También le damos la bienvenida, Eva Quisol, buenos días Hola, buenos días A ver, se te oye más bajito, pero bien eh, Si te acercas más el micrófono, perfecto vale. Ahora Ahora, eh, a ver, buenos días Buenos días de nuevo Perfecto, la prueba de sonido eh, la ha pasado Bien, pues, eh, Felipe Sánchez eh, Ayer, eh, precisamente, la portavoz de Compromís habló de eh, que este, estos resultados, esta reducción del 50% de contaminación atmosférica, les avalan a ustedes para continuar desarrollando ese plan de movilidad que tantas críticas ha despertado porque están reduciendo plaza de aparcamiento, construyendo carriles bici sin el consenso de los vecinos y también de la oposición. Y además, eh, al fin y al cabo, lo que quieren es restringir el tráfico privado en una ciudad donde es complicada porque el parque móvil es elevado y el casco urbano pues está atravesado por un río y por tanto son pocos los puentes que nos unen de una parte a otra. Felipe ustedes bueno, van a continuar. Has puesto un panorama ahí <risa> extenso. Como nuestro término municipal, tenemos un, un término municipal que es um, de los más grandes del Estado español, tenemos una población eh, importante que se desplaza eh, por trabajo y lo que nosotros no es que queremos restringir el, el tráfico lo que queremos es que la movilidad sea sostenible que es muy distinto esto qué significa pues que hay una serie, mucha serie de desplazamientos que no es necesario utilizar el vehículo privado o que el vehículo privado puede eh, permanecer por ejemplo en zonas periféricas Y tú realizar el resto de desplazamientos sea caminando porque te viene cerca, utilizando un transporte público, utilizando un transporte alternativo, como vemos muchas personas que utilizan bicicletas, patinetes. Eh, es decir, tenemos una ciudad también, la, la suerte de que lo que es el casco urbano, que es bastante compacto y, y, y es sencillo moverse por él sin tener que coger un coche. Yo ahora venía eh, caminando hacia aquí y hay un punto que a las 9 se, sí. se forma mucho jaleo, que es ahí en el, en el Parque del Rey Yaume. Y, y es muy habitual, y ves los coches y va una persona en cada coche, y, o una persona y un niño, o varios niños, es decir, cuando tienes un transporte urbano que posiblemente para llevar al colegio, ir y venir, todos los colegios están conectados con, con, con autobuses urbanos. Es una opción que tenemos para, para desplazarnos a, a, a algunos sitios. Eh, la calidad del aire nos importa, al final estamos hablando de la salud de las personas. Es muy importante reducir la contaminación atmosférica y la única manera... De reducirla es, redu es, por eso mismo, mmm, bajando el, el, el, el número de vehículos que contaminan el aire. Porque al final la mayor parte de la contaminación atmosférica que tenemos, en este caso, eh, viene, proviene de los vehículos de combustión. Ese es el problema que tenemos. Eh, Eva, Uy, eh, esa, es que esa es, la, <risa> <¿cuánto> filosofía, <risa> claro. esa es la, la filosofía del equipo de gobierno y ustedes, claro, critican porque esto es cambiar la, la conciencia de los ciudadanos o los hábitos de los ciudadanos. Yo no creo que sea cuestión de cambiar o no los hábitos de los ciudadanos. Lo que pasa es que Compromís está muy, muy obstinado en, en ir en contra del uso del vehículo privado. Ahora mismo decía que ve, no por ejemplo, que ve, por ejemplo, bueno, lo habéis dicho muchísimas veces, que el uso del vehículo privado no es necesario. Ahora mismo acabas de decir tú que hay muchas familias que van al colegio y va el papá con el niño, pero es que a lo mejor ese papá o esa mamá se tienen que ir a trabajar y tienen que salir a trabajar fuera de Elche, nosotros, eso no, nosotros no podemos entrar ahí, yo creo que sí que es, nece, que sí que es necesario esa, esa, ese desarrollo sostenible de nuestra ciudad, por supuesto, pero lo he dicho en cientos de ocasiones, creo que es compatible el uso del vehículo privado con el uso eh, de la bicicleta o ir caminando, lo que no podemos hacer, por ejemplo, estabas diciendo de, de dejar los vehículos en la periferia, la persona que vive en el centro si tiene que coger el vehículo para salir a Alicante, a Torrellano, donde sea tiene que coger su coche, y tampoco puedes obligar, eh, a, a la gente a que coja un autobús para irse a trabajar cuando a lo mejor por circunstancias, por horarios etcétera, le viene más cómodo utilizar el, el vehículo privado, el turismo yo creo que de todos modos eh, son compatibles eh, compromis eh, no nos da la razón, yo llevo muchísimo, diciendo, muchísimo tiempo diciendo que se puede utilizar la bicicleta, que se puede caminar que se puede ir en autobús pero que tampoco se puede obligar a una persona que deje de utilizar su turismo y que lo deje aparcado Entre otras cosas porque los aparcamientos casi todos los van a quitar. Entonces, ¿qué hacemos con esos, con esos coches? Ya lo decía el alcalde, que es incompatible. No entiendo yo esa incompatibilidad donde dónde la encuentra. Y luego se hablaba en ese informe que nos explicaron ayer en la, en la mesa de movilidad. Se decía que, que la reducción de de la contaminación en 2020 ha sido muy elevada, claro, si sí hemos estado encerrados en casa, si es que no hemos utilizado el ningún pero, tipo de vehículo ni coches, no, no, no, ni motos hemos estado encerrados en casa, obviamente es la contaminación que, ha disminuido por dijo, ese motivo se dijo ayer, se dijo sí, ayer que bueno. evidentemente la, la pandemia es ha tenido bueno, su, su influencia, claro, es bueno que bueno, la contaminación disminuya, los marcadores de, de contaminación pero Esther 10 Compromís dice que también eh, se redujo la contaminación atmosférica gracias a la peatonalización de la corredora, no sé yo bueno, Bueno, literado, el tráfico, la evidente. contaminación en vez de ir por es la evidente. corredora va por otras calles, Felipe. Bueno, eso es, bueno, hay, hay que lo acabas de decir tú a mí. No, yo ese que, tráfico que ver. hay ahora mismo en la calle de, no. eh, por ejemplo, en Yaume I, en la zona de. Frankel, eso, eso etcétera, estaba... Ese tráfico no había antes que yo vivo no, no, al ese, lado ese, y ese tráfico, ese tráfico no te no, lo encontraba. Ese tráfico antes. a esa hora siempre ha estado. No, y, allí, estado. ¿Y el tráfico del carrer de Ángel? El clásico del de, de pues es menos de, de lo que la gente se pensaba. los primeros días, evidentemente, como todo, nos tenemos que acostumbrar. A ver, cuando hay cualquier cambio o nos encontramos una obra, es que hasta, vamos a poner un ejemplo, nos encontramos una obra en alguna calle que se vaya a asfaltar o se vaya a realizar cualquier tipo de, de actuación de, de I was The Edge y lleva un tiempo. Los primeros días, evidentemente, como no lo sabemos, nos la encontramos y, y, y vamos, pero después vamos, la, la, las personas... Eh, creo que conocemos eh, nuestra ciudad y por dónde nos desplazamos y encontramos esas rutas alternativas. Eh, Un momento, sí. si no es tan caótico el tráfico en la calle Ángel, ¿eso significa que se seguirá demorando la restricción del tráfico en Puente de la Virgen? Bueno, eso es una cuestión que mi compañera Esther Díaz, que es la, quien, quien tiene la, esas competencias, eh, la, la, la, ten la tendrá que determinar en qué momento es eh, idóneo para empezar a poner esas restricciones que están previstas para que sea eh, paso de vehículos que van eh, exclusivamente al centro. Lo que queremos es que la gente que pueda acudir a que quiera acudir, por ejemplo, al centro en este caso, como estamos hablando, que puede ir perfectamente, sin, sin ningún problema Ahora, la gente que va de paso es evidente que hay que intentar desplazarlas, como en todas las ciudades en todas las ciudades se buscan rondas alternativas por eso también hemos de insistir en que el, el gobierno de España acabe ya ese trozo de, ronda de, de la Ronda Sur que queda... Pero su alcalde, el alcalde, ya lo anunció, ¿no? Que ya está terminado el, el bueno, proyecto de la Ronda Sur. Es, es que, pero nosotros lo que pedimos desde Compromís es que se realice. Si sí, los proyectos ¿Están? Eh, está, están, evidentemente, con los años que llevamos, para que, para que no estuviera. Lo que queremos es que se ponga en marcha de manera urgente, porque no estamos hablando de que se vaya a iniciar una ronda nueva, una circunvalación nueva, con lo cual bueno, pues uno puede tener su, su, sí. su espera es que tenemos una vía que está, se ha demostrado que es muy útil para descargar tráfico uh -huh. a la ciudad, muy útil para los desplazamientos en la ciudad, porque uh -huh. te, rápidamente llegas de un punto a otro de la ciudad bordeándola y, y, y nos falta ese, ese trozo que permitiría eh, seguramente una gran mejora eh, en los desplazamientos para ahorro de tiempo sí, y combustible para primero, las personas. Ese punto negro de la sí, rotonda de claro. la Yuc, sin duda, Eva. Eh, rápido, yo sí. quería, por el tema que, hemos, que ha comentado de la calle, la calle Ángel, Ajá, y de sí. cortar el tráfico del Puente a la Virgen bueno, yo creo que eh, a Elche viene muchísima gente que vive en las pedanías y entonces eh, les apetece no solo ir a los centros comerciales de las afueras eh, les apetece también venir al centro ahí yo creo que la gente también va a tener un problema hay mucha gente que vive en el campo que preferirá irse a Santa Pola guard a Guardamar en vez de venir, encontrarse con esos atascos Ajá. a consumir al centro cuando no tienen posibilidad de aparcar y no encuentran aparcamientos Pero Eso es que también esto, habrá que mirarlo es una ciudad dividida ya, Dividida en sí, dos por pueblos, o sea, es, Si lo vamos a cerrar En el centro Las cosas como son eh, Tú ahora llegas Y por la puente de Canalejas Perfectamente a lo largo del día Ves que no hay atascos en la, en la calle Alfonso XII No hay atascos Continuas por Juan Ramón Jiménez No hay atascos Es decir Eh No, no, eso, esa, esa facilidad de desplazamiento existe. Vamos no, a, ver, vamos no a hacer, pero no habrá, cerrar eso por algunas zonas, no, entonces habrá se van aparcamiento a restringir para quien no venga quien viene a comprar perfectamente puede, puede venir Felipe, a comprar. Habrá ¿sabes? aparcamiento gratuito en el centro. Mm -hmm. Bueno, eh, aparcamientos gratuitos tenemos en el en el entorno bastante. Eh, es cuestión de el entorno, en, entorno, el entorno, no, no, no, en el entorno, el centro en estos momentos ya hoy en día la mayor parte del aparcamiento del centro es hora. O, o son calles peatonales, porque nuestro centro histórico es casi todo peatonal y el entorno ya, ya tiene hora. O sea es, no, no estamos, cuidado que parece que como que estamos diciendo, es que el aparcamiento actualmente hoy en día, cuando miras al centro, bueno, presentábamos una acabas, moción, a, acabas aparcando una calle con hora. La, el año pasado presentábamos una moción que precisamente pedíamos que se bonificara a, a esos usuarios de los parking privados que hay en Elche a la hora cuando consumían en los establecimientos de nuestro municipio, que se llegara a acuerdos con ellos, no solo en, en un parking en concreto, que era lo que me contestabais, parking de todo el municipio, privados, esos claro, son cosas que están pendientes de hacer. Pues eso también ayudaría a la a, a, a gente eso, a consumir, a venir de, a y ver, decir, las oye, empresas, tengo dos zonas bonificadas. Las concesionarias de, las, de los aparcamientos eh, son empresas privadas y tienen sus políticas comerciales, evidentemente. Ah, pero para eso está también el equipo de gobierno sí. que tiene que negociar y es que e empresas, intentar mejorar esas, la situación. Esas empresas ya ofrecen paquetes eh, de, de bonos descuento, podríamos decir, o de horas o de tiempo de descuento para que los comerciantes puedan comprar al final tienen que comprarlos para ofrecerlos a sus clientes, pero sí que existe esa posibilidad. Hay muchas cosas que ordenar porque queréis restringir el tráfico privado. Eh, vamos a hablar de la peatonalización de la corredora. ¿Qué va a pasar con las bicicletas y los patinetes? Porque evidentemente, si esa es la política, aquí va a haber más bicis y más patinetes, no dentro de un año, dos, pero sí en un futuro futuro. Medio, bueno, a corto plazo, medio A ver, en la, por, por aclarar un poco En las zonas peatonales, eh, según la norm, nueva normativa Las bicicletas tienen eh, No normativa no municipal, la, la normativa ah, estatal ya. Las bicicletas eh, tienen paso tra eh, Permitido Con una serie de condiciones Si hay mucha gente, evidentemente, te tienes que bajar la bicicleta Y llevarla a la mano, pero si no Si tú tienes, puedes mantener eh, unas distancias Puedes pasar con la bicicleta Los patinetes, los vehículos de, de, de Movilidad bien, personal Esos están prohibidos en las zonas peatonales. O sea, no se puede toda España. Bueno, pasar. yo creo que en toda en la, la, la ordenanza municipal también habrá que adaptarla, ¿no? Porque, por la ejemplo, es verdad que, que, que, adaptar, que claro, vemos muchas ocasiones que en la corredora, por ejemplo, hay ciclistas que van a mucha velocidad y hay mucha gente mayor, muchas tienes personas que ir al con paso niños. De, ah, de, ah, yo yo, yo me voy con la bici y tú tienes que ir al paso... Se, se llama. Ah, la velocidad es paso de la gente. Entonces, es ah, decir, tú tienes que ir a, ah, ah, pedaleando de una manera suave. Luego hay que tener en cuenta que... La, eh, se ha implantado también la velocidad eh, de 30 km por hora eh. los turismos eso motor. supone que la mayor parte de las calles tienen que tener un, una velocidad eh, muy reducida de los vehículos, lo cual también permite que la bicicleta sea un vehículo que se, que se integre perfectamente en el, en, en el tráfico sin, sin problemas y en el resto de vías que no, tienen, que no están a 30 es donde tenemos que ver la manera de incorporar esos carriles bicis que den seguridad a las personas eh, los carriles bici. Hay algunos que ya, eh, por ejemplo, han reclamado el carril bici de la vía parque que se continúe y que mientras no se está redactando el proyecto, pues que se busque una solución urgente a esa rotonda que es un punto negro donde termina el carril bici y se creó un, un paso elevadizo. Ustedes lo han reclamado al ministerio. Esto es competencia del ministerio, de la Generalitat de la Esto Generalitat. es competencia del ministerio. Al final ahí se ha, se ha encadenado en esa rotonda que hay la vía parque en un trozo es, ya es municipal en el otro trozo está la, e, la EL20 creo que, creo que es que esa es la autonómica ahora no caigo, si es la autonómica o es la, es la autonómica y luego uh -huh. está la, la, sería la, la, la A7 sería la que es la, la, la, zona, la nacional, zona. ahí se han juntado tres administraciones, yo no sé por qué cuando se hizo esa carretera eh, fue, creo que fue por la parte del ministerio porque la, la, la Generalitat había dejado eh, la vía ciclista al construirse no dejó ese, esa continuidad al, al carril bici, que al final es un carril bici que sirve también de paso de peatones, las cosas como son. Parece que ya por fin va a arreglarse, ya se ha decidido arreglar, ya tienen el proyecto. Vamos a esperar también, que, como digo, que se realice. Que se realice Somos el gobierno antes. de los proyectos, ¿eh? Sí, que se realice cuanto antes, porque es una cosa tan, tan, tan extraña, tan, tan, es paradójico que... que que queriendo mejorar la circulación se impide la circulación de un montón de gente y luego tenemos un problema porque verdaderamente hay una zona de... de, de, de... Eh, la parte donde está la organización de Buenos Aires y todo esto eh, que verdaderamente que, que para algunos vecinos es problemático. De hecho en el debate sobre que, el estado del municipio se, de hizo, se hizo esa reclamación. Es problemático el poder desplazarse porque no todos van en vehículo sí. privado. Y antes de entrar al debate sobre el municipio, eh, la corredora, eh, la ordenanza ya se presentó, eh, se va a ordenar las terrazas, pero los comercios siguen abriendo comercios en la corredora. Estamos en un momento, la verdad es que vamos a decirlo, un momento dulce, eh, ...ha ido, sinceramente, hay que decirlo... ...sabíamos que iba a ser eh, algo exitoso... ...porque está contrastado y, y, y demostrado... ...en todas las ciudades europeas... ...que los centros petronalizados funcionan... ...funcionan comercialmente, funcionan, funcionan bien... ...la verdad es que por la pandemia parecía que... ...bueno, que podría haber un poco de, de, de precaución... ...a la hora de abrir, pero estamos viendo que... ...que en estos momentos hay muchísimos eh, negocios abriéndose... Hay, eh, pero no solamente quiero resaltarlo, no solamente en la corredora sí, sí. No solamente en la corredora Y en la plaza de Vais Pero los negocios que se abren son sí. de restauración Pues hay, eh, hay de todo un poco Porque yo no me quiero referir solamente a la corredora Quiero decir el efecto que tiene en el entorno Y en el entorno podemos ver Por ejemplo que hay una calle como Ispotormo Que sinceramente a mí como concejal de, de comercio Me preocupaba yo, de la, de la, yo sé que todos miramos la corredora Pero cada, yo me fijo bueno. mucho en todas las calles Y la calle Obispo Torma me preocupaba porque es una calle que, que urbanísticamente está muy bien. Es una calle muy con un... O sea, peatonal, un tranquila. peatonal, tranquila. Eh, muy noble, con, con, sí, con ese suelo de mármol, urbana, con buena. mobiliario urbano, con, con, con, con, con bancos en medio de la, de la calle. Y estaba muy, muy desangelada. Ha abierto hasta una librería hace poco. Ajá. o sea Es decir, hay todo tipo de, de negocios. No, so, no, no solamente estamos hablando de hostelería. La hostelería es evidente que no hay que tenerle miedo a la hostelería. Hay que regularla. Para que sea una actividad que tenga capacidad de generar eh, empleo y de, ¿Y, y y de generar veremos, atractivo. ¿Cuándo veremos esas zonas que ustedes ya han limitado para meter terrazas? Porque si se bueno, ya, negocios, ya sabéis que la ordenanza que regula la Plaza de Baez y la Corredora en, ubica, en ocupación de terrazas ya está aprobada por la Junta de Gobierno. ¿Y a pleno? Eh, ¿Esa ordenanza? Pues esa ordenanza debería, ¿no? debería, de ir, a, debería de ir a pleno. Claro. Eh, bueno, pues eh, eh, marca lo que ya tenemos en, en la zona de la loreta, es la, la, esa única hilera que hay ahí. Y luego, sobre la previsión que había en un, en un inicio, había mucha más ocupación, no era, no era extraordinaria, pero había mucha más ocupación que la que se ha probado en la plaza de Bais. Se han marcado una serie de zonas que dejan muy claro eh, eh, dónde se puede poner o no eh, terrazas. En estos momentos, locales con terrazas, podemos decir que es el frontal este, uh -huh. la parte en la que están las, las cafeterías heladería y el próximo restaurante que se va a abrir ahí es donde van a haber terrazas ahora y en la parte eh, este norte, eh, no perdón sur en la, en la, en la, de, la, de la plaza el lado donde están los bancos el contrario al ayuntamiento ahí si hubiera algún día locales de, de, de ese tipo de actividad podrían poner también terrazas en unos cuadrados muy delimitados No sé, se, o sea, se ha procurado que la superficie de, de la plaza de Baix, eh no quede ocupada por terrazas. No, no, no puede quedar. De, ocupada. de todos modos, ahora nos encontramos que hay tres, tres negocios de hostelería muy cercanos y que para ubicar las mesas y las terrazas va a ser está, complicado. Está todo, eh. está todo previsto. Tiene, está tiene, complicado. tiene, tiene su, su... Porque hay bancos, hay palmeras, sí, bueno, está, es, evidente, está es evidente que cuando pues, pues, esa, que esos, esas terrazas... Ahora, cuando se vuelvan a ordenar, uh -huh. se tienen que a que ver... Ordenar, los bancos, el mobiliario romano. Pues lo Exacto. veremos. Vamos ya a entrar en ese debate del estado, del municipio. Eh, Eva Cisol, como portavoz de Ciudadanos, ¿cómo califica usted este debate? Igual que el alcalde, la primera parte, como dijo el alcalde en ese desliz que tuvo, fue un tostón o fue la segunda parte en la que participaron ustedes bueno, yo grupos creo que, políticos. Yo creo que ninguna de las partes fue un tostón. La primera porque era cuando intervenían las entidades, las asociaciones, los consejos municipales, las juntas del campo, eh, y era cuando nos trasladaban a, a, tanto al equipo de gobierno como al resto de concejales que estábamos, a los grupos de la oposición, eh, su visión que tenían del municipio. ¿no? Yo dije allí, y creo que es eh, uno de los fundamentos principales del debate sobre el Estado del municipio, el, el, el hecho de que la ciudadanía traslade al equipo de gobierno Esa radiografía que tienen ¿no? de la situación en la que se encuentra el municipio en este momento determinado. En este caso, después de año y pico, porque en el 2020, por las circunstancias, no se pudo eh, celebrar el debate sobre el estado del municipio. Ellos trasladan la situación. Como Benelche los concejales también de la oposición valoramos también la situación en la que encontramos el municipio y el gobierno pues, da cuenta, uh -huh. da cuenta de, de lo que ha hecho, lo que ha dejado de hacer y lo que tiene previsto hacer. Y entonces, bueno... Quizás debería de ser un poco más dinámico, sí que es verdad, porque además lo vimos en el hecho de que el, día, el segundo día, que era el día que intervenían los grupos políticos, no había público y podía haber habido. Eh, también las circunstancias, eh, uh -huh. bueno, también mandan, ¿no? Pero bueno, había una sala habilitada por si los que querían venir que intervinieran el día anterior participasen uh -huh. ahí. Entonces, quizás eh, habría que darle una vuelta al formato a ver cómo puede ser más dinámico, porque sí que es verdad que el alcalde habló Largo y tendido, los demás eh, tuvimos el tiempo muy limitado. Eso, es lo que, eso es no es que a preguntar a Félix Sánchez. Los demás tuvimos el tiempo muy limitado, ellos hablaron como nosotros. Ustedes han aprovechado el desliz del alcalde para decirle que sus intervenciones son tochos, como él mismo dice que dijo. No, bueno, pues si él, él dice que sus intervenciones son un tocho, yo no voy a discutir al alcalde no, no, en esa bueno, cuestión. Que en, que esa cuestión en esa cuestión no se la voy, no se la voy a discutir y, y, le voy a, y bueno, pues él tendrá la razón en este aspecto la verdad nosotros nosotros, nosotros como, como como grupo político como compromis perelts eh, tuvimos el mismo tiempo que el resto de, de, de, de intervinientes. puede ser es evidente que al final eh, bueno pues el, el alcalde eh, hacemos un poco un, un traslado parlamentario y se intenta que que el representado gobierno es, rígi, es un poco tenga, rígida de todos tenga, tenga modos un poco, la un poco un poco de de, de, ¿De protagonismo Bueno, no pues tiempo para poder contestar a, a todos. No, tuvo mucho protagonismo. Pero bueno, a lo mejor habría que, que marcar un poco que ese tiempo hasta dónde puede llegar para que precisamente tenga ese dinamismo. Yo lo que, que me gustaría destacar son varias cosas de este debate. no eh, Una, hemos, por primera vez han participado personas eh, que han sido elegidas por sorteo. Personas ¿Fue de... un sorteo? Sí, fue un sorteo Pero de todos los que se apuntaron claro. No, no, no Un sorteo en el censo ¿Cómo el... que en el censo? Sí, sí hubo bueno que así que no, ah, no Porque hubo un ciudadano Que un finalmente ciudadano que no, vino, vino, que no, no vino Que no, no, no, podía, no, podía, no podía venir O sea, que nos podía haber tocado A cualquiera A cualquiera Una 28. A cualquiera A cualquiera <risas> Como la feria <risas> Bueno, estuvo muy bien Porque hablaron no De verdad que hablaron muy bien sí. A participar en los sindicatos que estuvieron también estuvieron bien. Yo El quiero destacar... ¿La asociación de vecinos también? Bueno, la asociación, bueno, asociación de vecinos ya, ya, ya, ya, ya, pero, ya, ya pero ya se quejaba. Lo que quiero ¿también? destacar, tanto eh, voy a destacar dos cosas. De, no, lo, de yo, la ciudadanía, perdón, vale. de la ciudadanía que serían los que participaron sí. por, por sorteo y de las juntas de participación de, sí. del Candelx, que Siempre también hay que decir las cosas un poco claras. Eh, eh, esa La participación de las juntas de, de, de, del Candelx, eh. Que, que precisamente impulsé yo sí. cuando estaba concejal de participación, ah, que peso? Eh, son porque son un organismo, mm -hmm. un órgano municipal, son órganos municipales de participación, pero la verdad es que decanta un poco la visión hacia, hacia la ciudadanía, porque claro, de los barrios no, Pero no también, también pero... tienen que tener participación. Pero tienen que tener su participación, eh... no la niego, no la niego. Lo que quiero decir es que... Ellos están, ellos ahora, están ahí... El, el, el, particip... La participación que tuvieron todos, yo la comparo con la de los años anteriores, y realmente... Ha sido agradecimientos a la labor que se estaba realizando por parte del, del, del Gobierno Municipal, un tono nada crispado, un tono eh, muy sereno, muy constructivo, y quiero destacarlo porque que nos digan o que nos pidan cosas en el debate del de este municipio, es que tiene que ser así, porque claro. la ciudadanía, el organismos es para eso. Es para eso. eso. O sea, para, vale, vale, pues vamos a centrarnos eh. en las peticiones. Lo primero, hmm. la, eh, la intervención que también fue una novedad del empresariado, ¿Sí? eh, representado sí. por el presidente de la Confederación Empresarial. Eh, Perfecto, Palacios. Les pidió consenso a PSOE y a compromiso sobre el Palacio de Congresos. Va a haber consenso sobre la ubicación. Ya lo hemos dicho, que nosotros estamos dispuestos a que se hable, a que llegamos, ya, a que abramos ya ese diálogo. Pero evidentemente, como todos hemos visto, eh, y está muy bien el informe que se ha presentado del MH, pero ya hemos visto que la primera, la primera propuesta o la propuesta principal de ese informe es el parque municipal. Cualquier persona de aquí de, de, de Elch, eh, bueno, pues sabe perfectamente. Dale, ve, vemos lo que, su inviabilidad. inviabilidad. La segunda, es ampliación del centro de congresos. La ampliación del centro de congresos depende. Podría de, ser, por, es bastante viable. Es, hay puede ser viable, ¿no? puede ser viable, aunque también los metros no sabemos si darían para, para lo, que se, lo que se necesita. Lo que quiero decir es, abiertos al diálogo, abiertos a que ya, de una vez por todas, sobre lo que hay, pero sin, sin intereses de, de, de fastidiar al gobierno vamos a decir las cosas claras, porque Faciando no, pero el el es gobierno, que yo creo que no se ha eso eh ¿había, lo había... Único, no no lo único que se consigue es, es no avanzar yo creo que el gobierno está dispuesto a llegar a un acuerdo sobre una ubicación que sea viable de verdad y sobre y si viable y si, y y si, si, urbanísticamente eh, a y nivel sin poner muchas muchas muchas más mucho más condicionantes vamos a hablar sobre ella y vamos a, a, a ponerla en marcha porque necesitamos que se ponga en marcha lo más pronto posible si queremos tener eh, esa recuperación Y esa ampliación de oportunidades para, no, para nuestra economía, para, crear, para generar más empleo, para generar más actividad, necesitamos ese palacio de congresos que, que, que, bueno, que, que, que, que dé que más vida a, a nuestro turismo, al turismo ah, congresual. Vale. Y, y sí que es verdad que desde compromiso ponemos ese condicionante. carrus merece, merece una inversión que sea re relevante. Eso significa que la diputación también debería de implicarse en esa en esa inversión relevante, si el Palacio de Congresos finalmente, mediante un acuerdo, no llegara allí. Si ahí no estuviera el Palacio de Congresos... Carrus merece una inversión relevante. Bueno, Felipe, pero es que de todos modos eso estaba ya previsto, porque es que eh, un par de meses antes de que se anunciara que el equipo de gobierno quería que el centro de congresos estuviera ubicado en Carrus, ya había un proyecto de los EDUSI que precisamente se presentó eh, por parte del alcalde y el equipo de gobierno en la legislatura anterior en el que se estipulaba que en, en Carrus, en esa ubicación, eh, probablemente iría destinado un, ce un gran centro social. ¿no? Yo, creo, sí, pero... yo creo que un centro, no solo un centro social en que haya tres salas no. y que se pueda dar cobertura a la las necesidades que tiene el barrio. Un centro social eh, que, que, que revivir que Re revitalice la zona, que permita a la gente del barrio eh, tener un, un, un lugar donde reunirse, donde desarrollar actividades, eh, bibliotecas a las comunes, etcétera, eh, y que esté a la altura de las circunstancias, ¿no? Y que le dé vida a esa zona. Yo creo que eso estaba previsto y nadie nunca dijo que no claro, lo quería. Eh, sí. Yo sé que tú tienes en mente un proyecto, que sabemos cuál es, <risa> ah, me eso, me claro. lo callo, no sabemos cuál es, que no hay a la callo, ocasión y callo. se lo bueno, vaya. No. Pero bueno, de, igual deberías de soltarlo. Bueno, yo, yo, yo, yo... ¿Ustedes? Por parte del compromiso, estamos, tra estamos trabajando para ver si conseguimos. ¿Ustedes no, hace ¿sabes? años que no plantearon sé? allí en Haiton el auditorio? Bueno, hace años eh, hubo ahí esa, concurso es, ideas, ese concurso de ideas. Sí. En, su, en su intervención, Felipe, me, me ha sorprendido. Entonces, ¿están ustedes dispuestos a cambiar la ubicación? Si se, con el consenso de todos, pero siempre y cuando el Gobierno Provincial les prometa otra inversión en Hyton. Bueno, por lo menos que participe. ¿Pero eso es, eso es lo que van ustedes a pedirle a Carlos Mazón? Desde luego, por parte de compromis vamos a, a, a, a pedir que haya, no, que, al... que haya esa compensación. Sí, pero también por... está usted aquí representando al equipo de Gobierno. Bueno, la claro, ¿no? de coalición. Yo creo que podemos pedirle a la Diputación Provincial que, que haga dos inversiones grandes. Yo ¿Lo han, que han que hablado que... ustedes, peso y compromiso? Bueno, alguna, alguna conversación sí. hemos tenido sin llegar a concretar nada, ¿Eh? Esto, primero hay que ver cuál es la solución del de, de, de, de, vamos paso a paso, cuál es la solución sobre el solar de Highton y sobre el Palacio de Congresos, si la ubicación definitiva no fuera en Highton, pues habría que ver, ya, ya tendríamos eh, un, un acuerdo sobre o, otra ubicación, pero habrá que llegar a otro acuerdo sobre qué es lo que vamos a hacer eh, en ese solar de Highton en el que debe de haber, pensamos, Una, una, una, una, bueno, pues una edificación que dé solución a necesidades a sociales y culturales del barrio, pero que también sea una, una inversión de ciudad. Es decir, que sea una inversión que pensamos que, que deba de, de, de, de dar... Esa, ah, que atraiga esa, al resto del municipio. Claro, que atraiga al resto del municipio y que dé ese cambio. Al final, los centros sociales y uh -huh. culturales están bien. Pero claro. se quedan para la actividad del barrio. No, queremos algo más, mucho más allá de eso. Eh, ¿Han empezado a negociar con los propietarios del centro de congresos? Del suelo Desconozco del... la verdad si hay algo, algún de... movimiento en ese... En ese bueno, en ese lo preguntaremos porque tendremos entrevista con los abogados que llevaron el pleito eh, contra el ayuntamiento en, ese, en, ese, en esa parcela tan polémica de Puerta de la Morera. Bueno, sí. Eh, eso será a las diez y media. Felipe, continuamos en el debate porque sí. has destacado que no hubo tanta crispación, que fue un debate sano en la primera jornada eh, que es, y ahora vamos a la segunda jornada porque acabas de decirme para, para, porque en la segunda jornada sí que hubo crispación. ¿Qué, le, qué pasa con Pepe y, pues, y qué pasa con Pablo Ruz y Carlos González? Pues sinceramente, yo creo que claramente eh, hay poco feeling personal y no voy a decir eh, de, de, de dónde viene. Yo creo, yo creo que, que no hay que llegar en, en política, lo demostramos en la pasada legislatura, en situaciones mucho más complicadas, que es eh, que teniendo posturas distintas y encontradas podemos mantener una actitud dialogante y por lo menos respetuosa Y creo que... que, que bueno, yo creo que muchos grupos la mantenemos. Y, bueno, independientemente de, de, de, independientemente de, yo, de lo que pensemos, pensemos lo tenemos, tenemos buen, buen, buen trato. Yo creo que en este caso eh, hay que volver a, al Treyat. Yo creo que hay que, hay que volver sí. a... Hubieron, hubieron por parte de ambos. ¿eh? No, no hay que echar la culpa a uno al otro. No, yo he culpa, eh, yo creo que hubieron errores por parte de ambos a la hora de dirigirse. Tanto el alcalde como Pablo. El sí. alcalde también de, eh, tuvo un cierre un poco desafortunado. Eh, que es que hay que estar a la altura Es duro. que eres el alcalde tú, del municipio tú, tú un, cierre, un cierre duro eh. Eh, cuando, se, cuando le dijo a Pablo Ruz ¿Qué que, que le dijo a Pablo Ruz? Lo no. de la genuflexión sí. y que se había ganado la plaza Bueno, es que, ahí se que había hay había ganado puesto de trabajo Sin oposición Entonces hay Por arrodillarse, ¿no? Por arrodillarse. Bueno, creo, bueno, que Son comentarios que, que, creo... no, que no son afortunados ¿Y Pablo Ruz qué le dijo al alcalde? Pues, pues ahí, pues ahí si ya, no podía, ya, no, ya. Ahí yo creo que no podía responder Ya no pudo responder Pero Entonces, vamos Pero bueno, bueno que, creo que, que, que entrar, creo que no se debe entrar en cuestiones no, personales es que, de nadie, vale, no, pero, porque cada pero, uno tiene su situación y cada uno y tiene oye, su, su y bagaje. Y es, y es y pero el enfado de Pablo Ruz, y te lo pregunta a ti Eva, ¿no está justificado? Eh, te lo digo porque tú también criticas que el equipo de gobierno os esté. Claro eh, que está justificado, oh, porque al final eh, ahora no está, la, la ahora lo estamos viendo de, o sea. de, de, de oposición, porque no precisamente nos deja acceso a los a los papeles a los expedientes que pedís la documentación felipe vosotros yo por pero, mi concejalía. yo cuando nos pida no, algo lo no, damos bueno no, pero, pero en general en general y, y, tres, lo, y lo y lo sabéis que hay sí que hay bastantes tirones de orejas, hay sentencias que han dicho que es verdad que se debe facilitar esa documentación y esa información. Bueno, lo que eh, hay es una... El, hay recomendaciones de, recomend de Cindy bueno, de, de Greulles. Y, a partir pero es que de ahí, Cindy hace partir... recomendaciones que se cumplen a rajatabla por sí. parte del ayuntamiento y que además lo tiene muy en cuenta porque yo lo y, sé por y, yo, y, y nosotros, desde luego, por, por parte de compromisos pensamos que ha de haber transparencia y hay que facilitar o la labor de la oposición. Es que es el presidente de la... Porque, de la porque tiene que ser así. Pero te pregunto, Felipe, ¿estáis facilitando la labor de la oposición? Con la transparencia y con el acceso a la información que Yo no puedo hablar por el... Por, hablaba, por el no, pero Me te explico. pregunto como gobierno. Como gobierno nosotros, desde luego, como socios del gobierno, exigimos que se dé facilidad y que se responda en tiempo y forma, siempre. Y que si no se puede responder en tiempo y forma, que se que informe, se que se comunique. Es que se... yo creo, es que no porque, creo porque que tenga así. que ser tan rígido. Tú, nosotros o sea... tenemos que, Cuando un grupo municipal te pide información tienes cinco días para responder. No significa que tengas que dar directamente toda la información porque a lo mejor tienes que, que, que recopilarla o tienes que buscarla o lo, lo que bueno sea. pero esto no pero es una pero no pero hay una tú, comunicación rígida, yo tú puedes tú llamar estamos y, haciendo estamos haciendo ahora vamos a, a darle respuesta y eh, y, eh, y estamos recopilando un técnico se ha puesto a trabajar se informa de eso y, y, y el tiempo sí, y sí pero y pero muchas veces os habéis negado a dar documentos como el del mercado central y en ahora el mercado central fue en base en sí pero eso fue en base también que nos al, haya dicho no estabais ah, equivocados bueno, algo que al dijero. respaldo al respaldo también hay una cosa que a veces cuando va en contra de los intereses de, es que no iba en contra de los intereses es que nosotros también somos, lo dice, somos también dice, corporación eh, también el ¿eh? ya pero es que nosotros somos si corporación en contra de los intereses de la propia entidad ya pero es que nosotros entonces, pero, so formamos parte de la entidad ya, pero, ahí tenemos en este caso en este ahí caso ahí éramos también el informe, parte el informe pero ahí la oposición pedía ese informe porque somos miembros de la corporación ahí nadie dijo que se iba a dar traslado de ese informe a ninguna empresa de fuera del ayuntamiento. Simplemente los, es que los sí. concejales queríamos tener conocimiento claro, de lo que... Eva, pasaba. pero Informe. la cuestión es, le pregunto, como equipo de gobierno, ¿os fiáis de la lealtad de la oposición? Bueno, eh, estamos obligados a, por ley a, a mantener la confidencialidad Confidencialidad ¡Uy! Es que, la, el secreto El secreto <risa> Se me ha eh, los asuntos más con, la, con las máscaras la, Hay palabras que se trascan sí. Bueno Felipe, no, sí. pero eh, Lo preguntaba porque precisamente ayer sí. eh, Pablo Ruth volvió otra vez A atacaros, porque resulta que teníais un informe de la protección Compromís Pereelch no Desconoce, desconoce eh, y no ver. tiene conocimiento de ese informe ¿No habláis con PS PSPB? ¿Cómo, cómo es nosotros, ese gobierno de nosotros coalición? Tenemos, ¿No reunís ver, nosotros cuando... como, como, como compañeros de gobierno tenemos una relación cordial, muy bien establecida, continua trabajamos eh, transversalmente mucho, pero en este caso ese informe del cual dice Pablo, el señor Pablo Ruz Que, Mira, que, que hace un mes que está, mayo, no, no es lo que de ¿no? mayo, eh? lo 20 21 de mayo. No desconocemos, desconocemos si tú, ha tenido entrada en el ayuntamiento. Bueno, desconocemos que sí que a dónde lo, a dónde puede ir, haber ido. Tendréis que, sí que seguirse al el alcalde a ver. Entonces que los, que no podemos, si podemos decirle nada está. sobre ese informe. Evidentemente eh, cuando tengamos acceso a él, si es que ha entrado en, eh, por registro en el ayuntamiento, pues podremos opinar sobre lo que ¿Se lo su habéis contenido. Pedido? ¿Le habéis pedido ese informe? ¿Os habéis interesado por, por hemos... ver cómo, si se ha ocultado ese informe a la oposición? Oh, eh, eh, hoy haremos las interacciones para ah, saber exactamente vale. si existe o no existe ese informe. ¿Os ya? preocupa la... Eh... La, la denuncia que el Partido Popular os ha interpuesto por fraccionamiento de contratos, que en el debate el alcalde le dijo a Pablo Ruz que él también había fraccionado contratos cuando era concejal de Cuba. ¿Que lo hubieran denunciado en ese momento también? A un asesor que ahora es del Partido Popular. Bueno, vamos a ver, nosotros no nos preocupa porque nosotros, eh, evidentemente, eh, los reparos que hace el interventor están arreglados están y son eh, una cuestión que sucede en todas las administraciones. Hemos trabajado de acuerdo a las circunstancias en cada momento si hay, y, y basándonos en los informes que nos dan los técnicos a la hora de poder eh, pagar las facturas de la actividad que va realizando eh, todas las concejalías, que al final son eh, la gestión de los servicios públicos, aquí no hay, no hay otra cosa. Colaboración máxima con la Fiscalía, lo que nosotros pedimos, que haya colaboración máxima con la Fiscalía, que se aporte todo lo que tenga que aportarse Y bueno, con tranquilidad esperando que, que, que, que, que lleguen a la conclusión que tenemos, vamos, que pensamos que, que, que es la más clara y es que no ha habido eh, ningún tipo de actuación más allá de que pueda haber algún tipo de irregularidad administrativa porque, porque en los tiempos entre que se hace un contrato o no se hace un contrato eh, puede haber ese, esa etapa en la que deba de informarse con reparo de los pagos, pues de compras de material para, uh -huh. para los sí. oficios o de cualquier servicio que se pueda sí. dar. Eh, Eva, ¿a vosotros os preocupa este fraccionamiento de facturas? ¿Pensáis que puede ser un proceso o una mala praxis? Eh, bueno, se por está lo menos realizando o... a sabiendas para eludir una farragosa ley de contratación y poder... Bueno, por lo menos a trámite se ha admitido esa, esa, de, esa denuncia por parte del Grupo Popular. Eh, la Fiscalía la ha admitido, ahora tendrán que eh. averiguar. De todos modos, sabemos que el síndic de Contes llevaba muchos años, ya no solo estos últimos... Eh, haciendo esa recomendación y, haci y llamándole la atención al Ayuntamiento de Elche precisamente por ese fraccionamiento de contratos, no solo de ahora, ¿eh? es algo que ya venía eh, exigiendo eh, la sindicatura de cuentas, o sea que hay que tener pero, también sí, eh, previsión tener cuenta... y adaptarse y, y pues ser un poco previsor y precavido a la hora de, no, pues, de, eh, de, de, eh, de firmar eh, contratos porque es verdad eh. que en algunos de los reparos se establecía pues, que no se había utilizado el, el proceso de publicidad o que se habían hecho sin... Es decir, los reparos eran, eran totalmente diversos, o sea, no eran todos por lo mismo, pero, pero bueno, está ahí y, y son muchos reparos, muchos años con muchos reparos y además ya, eh, ya no solo que es que la Fiscalía, que, es lo más, que, que ahora mismo es lo más importante, haya emitido a trámite y esté investigando, es que eso ya venía siendo avisado por parte del Sindic de Comtes desde hace mucho tiempo, entonces, pues bueno… Eh, quizás había que haber valorado cómo se hacen esos contratos y cómo se trabaja para evitar estas situaciones y por cierto, sí. vamos, es que no, no hay tiempo y hay tanto, hay tanto, Felipe eh, le ha pedido usted explicaciones a su socio de gobierno sobre esa reunión que mantuvieron con los placeros del mercado provisional para ver en qué situación queda pimesa tras el encarguito de ustedes de ocuparse de la gestión del mercado provisional Bueno, sobre ¿Qué, eso, ¿Qué va a hacer Pimesa? Bueno, Pimesa tiene que informar a cada placero del mercado profesional de que pasa a ser gestionado por el, ayunt por el ayuntamiento mediante esta. Antiguamente se hacía encomienda de gestión, ahora, uh -huh. ahora no recuerdo cómo, cómo se llama. Encargo. Eh, el enca el, enca el bueno, encargo que, sí. se, que se, se traslada a la gestión a Pimesa. Y, y bueno, simplemente, mmm, como nosotros ya siempre hemos, por lo menos de, por parte eh, de Compromiso, en la, eh, eh, a, a, hemos garantizado que la actividad que, te, que estaban manteniendo ahí no iba a sufrir cambios, van a seguir con sus puestos de la misma, del mismo modo en el que están hasta ahora y, y bueno, pero poco el, a poco se va sí. a ir regularizando, evidentemente sí. debe de darse agilidad, nosotros queremos que sea ágil el proceso no. para que de pero, manera inmediata... Bueno, pero es que podía haber sido ágil, es sí. que la comunicación personal, o sea, la comunicación a cada uno de los placeros... Eh, hace ya dos o tres, un par de semanas, tres semanas, ya se podía haber empezado a realizar. Desconozco exactamente y... por es qué preguntaba. Desconozco exactamente por Han preguntado. Es porque... que se dijo que Pimesa se encargaba, luego se encuentran con que no puede hacerlo con no ese anuncio. ¿Tiene que ir no? No, no, nosotros eh, sabíamos que se iba a producir de, esta, de que Pimesa se iba a encargar. Vale. Y... Tenemos que ver ahora por qué, por qué exactamente no está. Otra cosa, no es eh, ¿qué pasa con la contratación del servicio de salvamento y socorrismo? Que, es, que parece ustedes que lo han tomado ya por costumbre, que se retrasa su puesta en marcha. Ah, llevamos dos o tres años así. Que si ahora con un contrato menor para parchear... ¿Qué pasó pasado al almacén? Bueno, pues al final los ¿Han tiempos... ¿Han pedido explicaciones a Visitelche? Eh, no es que hayamos pedido eh, explicaciones a, a Visitelche, sino que a, eh, a, eh, los trámites de contratación... Eh, en la cuestión del salvamento se alargan, en muchos casos también hay que dar unos plazos a, la, a las empresas para que vayan a no, hacer. Pues aportando. también hay que ser previsores y empezar el proceso. Pues, antes, Que ya pasó haya, la última vez haya, y ya se dijo que, que, haya, que hay, hay que comenzar con muchísima más antelación. Pero también es verdad que hasta que no se pone en marcha el presupuesto municipal no se puede empezar a hacer contratación. Y, y bueno pues eh, bueno pero eso. si habéis hecho contratos que no habéis esperado el trámite lo <risa> bueno, que bueno, bueno. hemos visto con los reparos <risa> no pero eso no tiene nada que ver ya lo sé hay partidas es... es un reparo pero, pero, pero el sobre, contrato sobre la documentación el contrato se puede, se puede trabajar eh, con tiempo y se puede eh, ya no, no es la primera vez que pasa esto el año pasado y el anterior yo creo que ocurrió lo mismo que en pasado, la fecha no, lo, el lo anterior que tuvimos, perdón el, lo, lo que hemos tenido otros años ha sido que o la empresa adjudicataria <risa> No ha acabado de... de, de, de Al final de, hubo de, que contratar... De, eh, de aceptar la concesión. Se ha retirado de la oferta. Bueno, se, te... Quedan segundos Entonces, para llegar a las 10 de la mañana y creo que tiene una rueda de prensa a las 10 y cuarto, Felipe. Sí. sí. Así que tenemos, pero todavía me queda un asunto como trabajador ¿no? y trabajadoras. Eh, eh, ¿Qué pasa con el 24 de, de junio? Es un día festivo en el calendario laboral. ¿Qué, está, qué pasa con eso de día bueno, festivo recuperable? Pues yo particularmente y personalmente creo que eso es un... Sinceramente, a mí no me gustan las fiestas ¿Un recuperables. un error? O sea, un error, o sea, total. Un error total. Yo como, como trabajador, eh, o sea, a un trabajador que le diga que es festivo y que debe las horas... Y que luego me las debe, pues bueno, pues... Trabajo. Me, parece, me parece... Bueno, hacer, hacer, hacer eso es trampa. una trampa, ¿no? Sí. Claro, es una yo trampa. creo que aquí eh, la iniciativa que han tenido creo que ha partido del presidente Chico de la ha Su socio de gobierno. Ha sido un poco, eh, un poco eh, errada. Habrá quedado muy bien con los alicantinos, pero la verdad es que al resto del país valenciano nos ha dejado un poco... Bueno, pero no solo quedar bien con los alicantinos, es que el día de San Juan ya se, se acordó ¿no? en la anterior legislatura que iba a ser festivo. Sí. Se acordó que fuera también festivo cuando hubiera disponibilidad de festivos autonómicos. Es decir, hay una, hay una serie de, fe, de fiestas regladas, que hay un número determinado, y lo que se ha hecho es sumar un festivo más. Claro, al sumar un festivo más, tiene que ser recuperable. Porque tú tienes que tener tantos días laborables. ¿Qué pasa? Lo que había previsto era que cuando... ¿Pero un algún... festivo más se ha sumado? Eh, es un festivo. Eh, San, ah, San vale, Joan es no uno más. Que, y ahora uno... ya ha repasado... Sí, claro. la, la, tenemos, 14, tenemos 14 festivos. Eh, dos son locales. Autonómicos creo que también son dos. Mm. Y, claro, la, y, claro. y el resto, los de otros 10, son eh, estatales. Lo que tenemos este año son 15 festivos. Claro. claro no más. Y eso no Al haber uno ser. más es recuperable. Porque tú tienes que tener... Hay una serie determinada de días laborables. Yo, sinceramente y más este año que encima no se han celebrado las hogueras es que yo para mí ¿eh? para mí eh, creo que que viernes, que, que, que, que viernes no claro, creo que ha sido un, un error siempre es festivo en, en, en, en Alicante y en las y en las ciudades que, que de o pueblos que tengan por tradición las hogueras siempre es, lo utilizan en un festivo local Aquí ha habido, pues, hay una presión eh, mediática, ¿no? mediática ¿Y, y sobre todo eh, Desde Alicante. Alicante de igualarse a Valencia, de que eso, eso promovería que, que, que fuera más gente allí a consumir. Y yo sinceramente creo que es un, un error. Las fiestas recuperables, para mí, son eh, para mí para imperdonables. Mí Porque la gente, que trabaja, la gente que trabaja está deseando tener sus días libres, su descanso. Y su descanso, es que al final es día Y, no, es y no tener que estar... Las cosas como son. Pensando eh, cuándo lo vas a recuperar. Y, y, y, y sabemos, cómo, y, sabemos cómo, cómo, cómo, se, cómo se trabaja. Y muchas personas, su trabajo es duro, es cansado, es agotador, psíquica y físicamente. Y, y, y que tengan que deber horas a, a su empresa por un festivo que, que, que no ah. sucede absolutamente nada... Que okay. va a ser como el día de antes y el día de Pues después. Lo, veo, lo veo equivocado. Yo sinceramente lo veo equivocado. Eh, y de las fiestas de Elche ya no, no nos da tiempo para hablar. Pues las fiestas de Elche, yo creo, bueno, ya la ya, ya lo está diciendo, no van a haber fiestas este verano. No, es que Oye, y también. Pasan, pasan dos minutos de las 10 de la mm. mañana y tengo que poner el punto final a esta tertulia Eva Crisol, muchas gracias por participar y menos mal que hemos podido recuperarla que llevábamos varias semanas y por la, primero sí. el aniversario del misterio y después el debate sobre el estado del municipio que no hemos podido realizar esta tertulia con Ciudadanos y con Compromiso. Felipe Sánchez también, muchísimas gracias por responder gracias. a todas las cuestiones de gobierno. Bueno, <ríe> muchas gracias. gracias. 101.4 tele -Elch, Radio Marca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 Un nuevo frontal con parrilla negro brillante. Una nueva mirada con paros full LED. Pantalla táctil de 26 centímetros. Una mayor seguridad con Lena 6, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga. Un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat tipo Cross. Lo tiene todo desde 15,900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Fiat, en Elche, Sor José Alcorta 37, en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27, y en Elda Petrer, partida reventó 1. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasan 5 minutos de las 10 de la mañana y nosotros continuamos hablando también eh, del debate sobre el estado del municipio, porque en esa sesión los representantes ciudadanos ...volvieron a realizar las mismas quejas que años atrás... ...la falta de inversión en las pedanías... ...que siguen careciendo de muchos servicios públicos... ...situando a los vecinos... ...en una categoría inferior a los del casco urbano... ...por ello, no es de extrañar que desde que ha concluido el debate... ...hemos visto al alcalde y concejales del equipo de gobierno... ...visitar algunas de esas pedanías... ...hace unos días estuvieron en Arenales... ...presentando la nueva maquinaria de limpieza... ...y ayer mismo... El alcalde y el portavoz de gobierno se trasladaron al ALTED para anunciar un plan de inversión de un millón de euros destinado a modernizar el espacio público de la pedanía. Pues bien, hoy queremos hablar con Ángel Soler, el que fue alcalde pedanio del ALTED, cargo que dejó por liderar el movimiento segregacionista y para presentarse como candidato electoral de un partido político que pedía... Eh, o que trabajaba por esa segregación, el ALTED decide en las elecciones de 2019 y que en la actualidad sigue ocupando el cargo de secretario general de esta formación política segregacionista. Muy buenos días, Ángel. Hola, buenos días, Romarín. ¿Cómo están los ánimos entre los vecinos del ALTED después del debate del estado del municipio? Bueno, la verdad es que no se sigue mucho desde aquí la política municipal no no llega mucho eh, esos temas a la gente la gente lo que ve es lo que ve diariamente en la calle no pues no ayer los ayer vieron a, a su alcalde y oh. al concejal del eh, socialista de mantenimiento de la vía pública y portavoz del equipo de gobierno héctor diez estuvieron allí eh, anunciando sí. ese plan de inversión de un millón de euros ¿Lo necesita la pedanía este tipo de visitas institucionales y anuncios? Sí, la verdad es que no es que necesite un millón, necesita muchos más. Esto es consecuencia de muchos años de, de, de, des, pues de descuido, de, de desatención y es lo que la gente sí que percibe, que, que necesitamos pues, muchas más infraestructuras, muchas más obras de mejora y muchas más obras de mantenimiento como las que se están realizando que no dejan de ser obras de mantenimiento porque son renovaciones de acera, renovaciones de asfalto. En definitiva, obras que ya se deberían de haber hecho periódicamente, pero que se van atrasando año tras año y ahora parece que vengan como un regalo caído del cielo. Eso es lo que le iba a decir. Eh, ¿Qué necesidades en estos momentos el ALTED? En estos momentos eh, el plan de inversión es obras para remodelar espacios urbanos. Qué puntos son los que los que hay que abordar y si están de acuerdo con las propuestas o las obras que ya han anunciado eh, ayer el alcalde, que anunció ayer el alcalde. Por supuesto que estamos de acuerdo ya, ya te he dicho que anteriormente que todo lo que sea eh, realizar obras de mantenimiento, obras de mejora, obras de modernización, por supuesto que las vemos necesarias, pero porque ya vienen de, de muy atrás estas, estas necesidades. Eh, que nos cambien aceras, que nos arreglen los asfaltos. Eso eh, lo entendemos que es el día a día que debe hacer cualquier equipo de gobierno. Y si de verdad tienen un plan de, de modernización de, del pueblo, lo que de verdad necesita el pueblo pues es eh, zonas de, de mayor dotación para suelo educativo, para que se pueda implantar un segundo colegio, eh, que se modernicen la, las actuales escuelas para poder dar cabida a los niños que ahora mismo están hacinados dentro de ellas. Eh, que de verdad se lleve a cabo el proyecto de centro sociocultural que, que lleva desde el 2017 prometiendo el señor alcalde y que, y que año tras año nos va alargando esa promesa. En definitiva, eh, lo del plan de inversión en pedanías, pues es eso: una, un acto de propaganda que año tras año va recordando, va sumando efectivo de, del que va realizando. Pues si este año han hecho 200.000 en asfalto, pues el año que viene vamos a hacer otros 200.000 en aceras. ...pero te lo van vendiendo año tras año como que están invirtiendo un millón de euros... ...y ese millón de euros es el resultado de la suma de, de los cuatro años de legislatura... ...que al final pues se van a quedar cortos, se van a quedar cortos... ...porque si en cuatro años solamente van a ser capaces de arreglar seis calles de aceras... ...solamente van a ser capaces de renovar el asfalto en tres avenidas... ...y solamente van a ser capaces de renovar mil metros de, de conducción de agua... Que estamos bebiendo agua que nos viene a través de conducciones con más de 40 años, con, con posiblemente con materiales que, que puedan ser malos para la salud como, como se construía antiguamente. Y si en eso no se planifica y si en eso no se pone hincapié y no se hace lo más rápidamente posible y se hace una verdadera, un verdadero impulso de inversión, ahí sí que sería una buena inversión eh, el hacer todo eh, lo antes posible y renovar toda esa canalización de agua que, que nos puede afectar. También, como dijo el alcalde, nos hace falta que el PAS de, de atención de salud eh, esté disponible las 24 horas todo el año, no solamente en verano. También nos hace falta la ambulancia, que bienvenida sea, ha llegado una ambulancia 12 horas, la necesitamos también las 24 horas, porque ese servicio no entendemos que se pueda dividir. Eh, por el día sí por la noche, Bien. ¿no? En estos momentos… Entonces, son cosas alcalde, que van haciendo, claro, pero… En cuanto a la sanidad, en eh, las emergencias sanitarias, el alcalde ayer habló de ello. Eh, ¿Y qué es lo que tienen en estos momentos eh, o, o van a tener este verano? ¿La ampliación del PAS, del punto de atención sanitario? No. El, el punto duraria? de atención sanitario lleva unos años ya funcionando, pero lleva ya un par de años funcionando solamente en los dos meses de verano. Lo que nosotros ya hemos reivindicando, no solamente desde nuestro partido, desde el que decide, sino ya anteriormente todos los vecinos del pueblo, Es que esa atención sea duradera durante todo el año, eh, se mantenga todos los fines de semana del año y que ese centro de salud, que da un servicio a más de 40.000 personas, porque no solamente da servicio a la Altea, da servicio a Torrellano, da servicio a la Marina, perdona, a la Marina no, a Balsares, a Arenales, entonces es una concentración de poblacional muy alta la que da servicio a este centro de salud y que solamente en verano para dar servicio a, a los que vienen de turismo, Y a los residentes que todo el año lo necesitamos nos lo quitan durante el invierno, pues nos parece que es un poco discriminatorio. Es como lo de la ambulancia, que es solamente de servicio durante el día y no por la noche. Eh, no entendemos que nos tengamos que aguantar las enfermedades a, a sufrirlas por el día y no solo por la noche. ¿Por la noche no tienen ambulancia tampoco en verano? No, ni siquiera en verano. Tenemos las que puedan venir de, otras, de otros puntos. El punto que se ha instalado aquí en el Alter. Eh, se ha instalado solamente en horario diurno, de 10 de la mañana a 10 de la noche. Aparte, el alcalde lo está vendiendo como un SAMU y no es un SAMU, es un soporte vital avanzado, que como bien dijo en el debate del Estado del Municipio, es un, es un equipo medicalizado, pero los profesionales que van dentro, que eso no lo dijo, pues no son médicos, son solamente enfermeros y asistentes. Entonces, lo que parece por fuera un SAMU, cuando te van a atender, pues no es un SAMU. Eh, estamos muy contentos. La verdad es que es una reivindicación que llevamos muchos años el poder disponer de una ambulancia. Pero como todo, eh, necesitamos que se mejore y que se implante en, en, uh -huh. en su totalidad, no solamente esas horas del día y no solamente uh -huh. con ese equipo profesional. ¿Y el plan edificante os ha llegado a vosotros también? El plan edificante eh, no nos ha llegado todavía. Nos ha llegado en forma de promesa, en forma de una ampliación, que realmente no va a ser una ampliación, porque va a ser una reubicación de espacios, ya que para poder construir unas aulas de infantil vamos a tener que perder la mitad del patio. Por lo tanto, eh, entendemos que no es una real ampliación y entendemos que se va a quedar pequeña. Ya en su momento, cuando el alcalde anunció dicha ampliación, eh, dijo que tenía una previsión de cinco o siete años, que a partir de ahí… Se iba a quedar pequeño, pero es que cuando lo hizo ya han pasado cinco años y ya todavía no se ha puesto en marcha. O sea que, por más que corran con la redacción, por más que corran con la ejecución del proyecto, eh, cuando llegue eh, se va a quedar pequeño. Y lo que el Alte necesita de verdad es un segundo colegio que dé cabida a todos estos niños que están hacinados en este colegio y a todos los que tienen que irse fuera a estudiar porque no disponen aquí de la oferta suficiente. Ángel, ¿qué población es la que hay en el Alte? Pues según el último censo. Que también es una cosa que nos cuesta conseguir datos oficiales, pero según el último censo, cuando, cada vez que publican algún, algún dato, aunque sea en prensa, nos, nosotros vamos guardándolo en oro en paño porque por las vías normales no nos, no nos llegan. Eh, estamos ya en 6.000, en 6.000 residentes fijos aquí en el Altep, más los 2.000 y 2.100 que hay en Arenales. Uh -huh. O, o sea el que el estaremos el... en torno a 8.000 personas vale. quizás presidiendo. Eh, ustedes consiguieron eh, cuando se presentaron a las elecciones de 2019 2.000 votos. Mm. Eh, son 6.000 residentes en el Altet. Eh, sí. ¿Todavía continúan trabajando por la segregación del Altet? Por supuesto. Eh, esa valoración de, de votos con respecto a habitantes nosotros la hacemos. Desde otra perspectiva, porque unas elecciones municipales no es un plebiscito de gente que esté a favor nuestra o que gente que esté en contra de nuestras ideas. Es una votación a, a partidos políticos que quieren gestionar el municipio. Entonces, nosotros lo que planteamos es que cuando llegue el momento, si tenemos la mitad de las firmas necesarias, eh, seguiremos para adelante. De momento, lo que estamos es haciendo ese trabajo de, de dar cuenta a la gente de lo que se está haciendo y de lo que no se está haciendo. Porque muchas veces no se es consciente, pero cuando sales a la calle eh, la gente se, tiene ese sentimiento de que son ciudadanos de segunda, efectivamente. Eh, ¿Cuántas firmas son las que se necesitan? Pues sería la mitad del censo. ¿Y aún no las tienen? No, estamos en una fase de, de elaboración de la demanda, estamos en una fase de de captación de gente, de, de informar a, la, a las personas de, de lo que conllevaría el, el tener un ayuntamiento aquí y de lo que conllevaría el que sus, sus recursos se gestionaran directamente y, y lo más cerca posible y con unas actuaciones más rápidas y más, no hay y más efectivas. ¿No hay posibilidad de que ustedes se sientan representados por este equipo de gobierno? No, pero si ya no es cuestión de este equipo de gobierno. Es este, son, han sido los anteriores. La verdad es que desde la, desde la Corporación Municipal del Che nunca se ha, nunca se ha tratado con equidad a, a las ciudadanías y, y en, con respecto al Altez, mucho menos. Siempre hemos sido injustamente tratados, eh, no vemos correspondido el esfuerzo, el esfuerzo contributivo que hacemos con el, luego el esfuerzo inversor que se realiza aquí en el pueblo y eso es lo que la gente sí que percibe, que paga más de lo que recibe. Y que, y que estamos en, muy, en mucha desigualdad con respecto a, a la ciudad. Pues Ángel Soler, gracias por explicarnos en qué momento se encuentra ese movimiento segregacionista y sobre todo las necesidades. Ha hecho usted una larga lista de necesidades y además de todos los servicios más básicos, desde la educación, sanidad, pasando por el agua, el alcantarillado o el mantenimiento de la vía pública. Ángel Soler, muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros por dejarnos participar en nuestro programa y nada, seguiremos en contacto porque nosotros vamos a seguir peleando porque todo esto llegue al pueblo. 101.4, Tele-Elche Radio Marca. La, la... Nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de gasolineras El, abierto todos los días del año.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 Hola els. Ja som així. Som Els Verda i Neta, el nou servei de neteja d'Els. Apostem per la mecanització i la sostenibilitat. Amés combratge manual set dies a la setmana en tots els carrers d'Els. Disposem de nova maquinària que agrana, neteja els carrers, aspira i fa un ús eficient de l'aigua. Amb maquinària silenciosa i utilitzant productes de neteja d'etiqueta ecològica, un servei més sostenible amb l'objectiu de aconseguir una ciutat verda amb la col·laboració de tots. I Totes ELX serà een van de municipiës meer netjes in Spanje. ELX Verda i Neta. UT ELX. Ajuntament d'ELX. Quienes dicen que las segundas partes nunca fueron buenas o trabajan para la competencia O no saben que ya está aquí el nuevo Nissan Qashqai Vuelve el líder de los crossovers, descúbrelo en exclusiva Acércate a tu concesionario Nissan y reserva el nuevo Nissan Qashqai Premier Edition Ahora electrificado con un diseño renovado y lo último en tecnología Pide cita ya en Nissan.es Nissan Grupo Marcos Se buscan jóvenes optimistas, con creatividad y talento, razón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 La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pues pasan 20 minutos de las 10 de la mañana y comenzamos aquí nuestra ronda de noticias con Marga García, a quien saludamos. Marga, muy buenos días. A ver, a ver, a ver, muy buenos días. El buenos días, ahora sí. No, micrófono. que te decía que ya hacía días que no bajaba al final por una cosa o por otra. Sí, había Siempre... tiempo que no venía. Sí, ayer estuviste en el Alte. Sí. Acabamos de entrevistar al. Secretario General del Partido Segregacionista, Altet Decide, uh -huh. pues diciéndonos que ellos continúan con esa desafección a la política institucional y a la política de Elche, a la ciudad de Elche, porque el abandono dice que es evidente y que se agradece que, fue, que ayer estuvieran por ahí el alcalde y el portavoz del gobierno prometiendo ese millón de euros que dice que es como un chicle, uh -huh. se estira demasiado. Uh -huh y que a cuenta gotas llegan sí. las inversiones. En fin, eh, ayer estuviste en el Altez y, y la pasada semana pues también estuviste en antes? el debate sobre el claro, de municipio junta de gobierno con lo que eso pone de manifiesto que hemos tenido mucha actividad en estos últimos días de la primavera, menudo verano que nos espera. Menudo verano. Porque son muchas las polémicas que están abiertas, Mercado Central, Palacio de Congresos, Cruz de los Caídos, pleito pleitos judiciales, eh, en fin, <risa> que tenemos un veranito movidito. Sí, muy movidito. Pero bueno, también esto... Lo que sí, nos y para da vida, también la no guinda, somos. nos dan festivos y encima los tenemos que recuperar las horas, si no trabajamos hay que hay recuperar que. las horas, eh, que es lo que estábamos diciendo en la tertulia, este festivo del 24 de junio, recuperable, es una auténtica trampa y no sabemos en qué estaría pensado Chimo sí. cuando lo anunció, y lo fijó y lo aprobó. Pues Marga, García, hoy, era, hoy es un día importante, es martes, porque actualizamos los datos. Tenemos una incidencia en el viernes de 41 casos por cada 100.000 habitantes. Uh -huh. ¿Y ahora cómo está la epidemia? Bueno, pues la incidencia ha bajado dos puntos. Actualmente está en 39 por cada 100.000 habitantes. Y es que el número de positivos se ha reducido a la mitad desde la actualización del viernes. Han sido 25 nuevos casos entre el jueves y el domingo y no hay que lamentar ningún fallecido, eso es una muy buena noticia. Pues en el número de contagios ya en total en Elche son 23.752 y el número de fallecidos son 270 y hace bueno, ya días que no se mantiene esa cifra. Eso respecto a positivos y respecto a la situación hospitalaria, respecto también al viernes también ha bajado la presión. Actualmente son tres las personas ingresadas en los hospitales, una de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General. Pero el programa lo habríamos con dos brotes que no se han detectado en Elche, menos mal, uh -huh. pero sí se sí han detectado muy cerquita en distintos municipios donde la Consejería de Sanidad pues, eh, destacaba esos dos brotes porque son 10 casos cada uno de ellos, pero ¿Y entre es por, jóvenes, efectivamente es por la media de edad, 16-19 años. años. Es una, son jóvenes que todavía no están pautados para la vacunación y ahí es donde hay que llevar cuidado, sobre todo de cara a este verano y hasta que no llegue esa franja de edad a la vacunación, veremos. ¿Y cómo está la vacunación también? ¿A, a ritmo de crucero, como dicen? Bueno, pues eh, esta semana la, en la Comunidad Valenciana son 306.000 las dosis que se van a administrar para completar la pauta menores de 60 y el grupo entre 40 y 49. Y en el caso de Elche... Pues el objetivo es que al final de esta semana sean 160.000 las personas que hayan recibido al menos la primera dosis de la vacuna. Así que, bueno, el objetivo sigue con el de que al final de verano, bueno, pues al menos el 70% de la población, bueno, pues tenga, esté vacunada. Así que, bueno, esperando mm. que sigan llegando dosis y que... Y que... Bueno, que continúe ese, ese plan de vacunación. Y, la... veremos, y veremos con los mayores de 60 años que todavía están buscando esa, esa segunda dosis de Astra, AstraZeneca, al igual que los grupos esenciales. Veremos cómo, cómo transcurre esa vacunación para ellos. Pues Marga, eh, tenemos eh, bueno, una buena noticia con la que empezar una situación de pandemia buena. Sí, después de dos semanas que estaba bueno, subiendo ligera, ligeramente, bueno, pues a ver si sí, un respiro y ahora bueno, esto significa que la incidencia sigue bajando. Y luego un apunte en eh, clave de sucesos. Uh -huh. Ha habido un, esta madrugada un eh, incendio en una fábrica de palés. En, bueno, en la Nacional 340, a la altura del Parque Industrial de Torrellano. Eh, un incendio que llevó a colapsar la nave, produciendo el derrumbe del techo, quedando el resto de la estructura muy afectada, aunque no hay que lamentar ningún herido. Eso ha sido esta madrugada sobre la 1. Así que, bueno, vale, vale. Pues este incendio, los bomberos han tenido que trabajar para sofocarlo. Espero que no haya más incendios de madrugada. Y también eh, espero que no haya páginas de sucesos tan terribles como las que hemos tenido en estos últimos días, como por ejemplo esa agresión a un joven o a una persona que iba en silla de ruedas o que era... O, no, no, eh, Tenía una, enfer tenía una ¿no? enfermedad rara y tenía sí. un grado de discapacidad elevado Muy y malísimo. bueno, lo agredieron con una arma blanca para sustraerle el teléfono móvil. Eh, una barbaridad, pero... Eh, son sucesos que ocurren y que tenemos que contar en la crónica de sucesos y las previsiones informativas para este martes. ¿Cuáles son? Sí, bueno, pues el Edil de Comercio, Felipe Sánchez, y el de Derechos Sociales, Mariano Valera, presentan la campaña Protege tu Diversión. También, bueno, el alcalde eh, y el Edil de Deportes informan sobre la media maratón de Elche. El Edil de Igualdad presenta una iniciativa contra la violencia de género digital. Y la Diel de Cultura, Marganton, presenta el Festival de Jazz. Así que estas son las previsiones para hoy. Sé que lo del Festival de Jazz, eso sí que, te... Sí, eso sí que sí. te gusta. Espero que vuelva al Palacio de Altamira, un enclave maravilloso y que tenga la calidad que ha tenido ediciones anteriores. Esto significa que vamos recuperando algo. Y si las fiestas patronales no van a ser como todos los años, pero que haya también actos alternativos, sí, bien, también para dinamizar un poco la ciudad Bueno, pues en los meses de verano que también bueno, pues se agradece. Y ya veremos si nos quitan las mascarillas al aire libre. Que también, se va, a que también se, va a la, se va a agradecer y mucho. Sí. Pues Marga García, muchísimas gracias. Volvemos sí. aquí sí, a, la a la una, una pues. para ampliar toda la información y por supuesto en nuestra web, telel.es y esta noche en el Telení con Salvador Campello. Pues así estaremos. Hasta, eh, hasta luego, Rose. Hasta luego, informados. Gracias al trabajo de Marga García y Ana López. Nosotros ahora continuamos esta ronda de noticias. Lo hacemos con la página deportiva con nuestro compañero Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. El nombre de Juanjo Narváez vuelve a sonar con mucha fuerza para fichar por el Elche. Según el heraldo de Aragón, el club licitano ya ha presentado al Zaragoza una oferta en... ...en firme, que ronda los 3 millones de euros... ...para adquirir los derechos del delantero sudamericano. No obstante, el equipo frangiverde no es el único interesado en Narváez... ...ya que el Granada también sigue sus pasos muy de cerca. El deseo del futbolista es salir de la Romareda para jugar en Primera División. Tiene 26 años, se formó en las categorías inferiores del Real Madrid... Eh, ...y tras participar en tres temporadas con el Castilla... ...se marchó al filial del Betis. Luego llegó a jugar en el Córdoba... En la campaña siguiente eh, jugó a préstamo en el Almería, donde disputó 30 partidos... Eh, también jugó en la Unión Deportiva Las Palmas y en el verano de 2020 fue cuando el Zaragoza se animó a fichar al colombiano que se comprometió con el club año para las tres siguientes campañas. En, el, en esta temporada pasada ha marcado eh, nueve tantos en 42 partidos. Así las cosas, el nombre de Juanjo Narváez se sume a una larga lista de futbolistas que han sonado eh, en estas primeras semanas del mercado estival, como Jaume Costa, Ángel Rodríguez, Martín Merkelaz, y Darío Benedetto, entre otros. Anoche en el programa A Todo Gol, Gonzalo Verdú nos eh, reconocía eh, que siente auténtica devoción y admiración por eh, Nino, que ha colgado las botas, y nos recuerda un Gonzalo Verdú que hereda la capitanía como primer capitán con la retirada de Gonzalo Verdú, los momentos claves y la admiración que tiene por Nino. Gonzalo Verdú. Yeah, yeah. He aprendido muchísimo Nino, dentro y fuera del campo. Pero bueno, si tengo que hacer un resumen, con él me quedaría con, con el coraje que tiene en la derrota, porque está claro que es un ganador nato. Eh, la mentalidad que tiene es increíble. Y me quedo con su coraje en la derrota y con, y con la humildad de la victoria. Yo tengo en la mente tres momentos de Nino, que fueron los dos ascensos y la salvación. Y bueno, el primero fue el, en, el, en el autobús, volviendo de Villarreal, Todos celebrándolo, todos cantando, todos bailando, eh, con, con cervezas, todo el mundo de fiesta. Y Nino venía, venía sentado en el, en el autobús con su hijo y hablando con él. Creo que eso dice mucho de él. El segundo fue en Girona, que nada más acabar el partido y coge el, el móvil para llamar a su familia. Y el tercero, que es el que más me dejó marcado, fue después del partido del, del Bilbao. Pues, estábamos todos con el móvil, celebrándolo. Eh, y él... Eh, tirando tiros con su hijo en, en la portería del Martínez Valera con estadio vacío. Al final son cosas que hablan, que hablan muy bien de él. Y lo dice otro de los grandes en la historia Blanqui Verde, un defensa de época que siente auténtica admiración por Nino Gonzalo Verduo. Hoy escucharemos en el en Punta algunas de sus reflexiones. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias. Y ya cerramos con la información meteorológica con el hombre del tiempo, Vicente Bordonado. El tiempo.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 Muy buen día. De momento continúa la estabilidad atmosférica, pero con paso de nubosidad y polvo sacariano suspensión. Hemos tenido una noche tropical con abundante nubosidad. Temperaturas nocturnas que aquí en la ciudad, en la estación meteorológica de Telaís, no han bajado de los 22 grados, al igual que en Torrellano, en Santa Pola, una mínima de 23 grados mínimas que en el sur del Candel se han rondado los 19-20 grados, salvo en Matola, que la temperatura nocturna ha bajado a hasta los 17 grados. Para esta mañana, paso de abundante nubosidad, sobre todo de tipo alto, llegarán también nubes de tipo medio, viento flojo de componente este, por la tarde nubosidad de tipo alto, polvo sahariano, suspensión. el protagonista, el viento de levante, rachas que podrían alcanzar los 40 km por hora. Temperaturas similares a las de ayer, máximas que aquí en la ciudad van a rondar los 30 grados. En buena parte del territorio rozaremos los 31 en Santa Pola, no pasaremos de los 28 grados. Mañana miércoles, jornada de transición con abundante nubosidad, temperaturas máximas en torno a los 31 grados. Se espera una noche tropical con temperaturas que durante esta próxima madrugada no bajarán en la ciudad de los 22 grados. El jueves, abundante nubosidad, precipitaciones de carácter débil a primera hora o durante la madrugada comenzará ya a bajar la temperatura máxima en torno a los 27 grados últimos días de la primavera marcados por la inestabilidad atmosférica viernes, sábado, abundante nubosidad como muchos se podría escapar alguna gota temperaturas que no van a pasar de los 26-27 grados 101.4 Tele-Elch, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Son las 10 y 33 minutos de la mañana... ...y estamos ya en la recta final del programa La Glorieta. Les contamos que desde que se dio a conocer ese estudio... ...de la Universidad Miguel Hernández... ...sobre las posibles ubicaciones del Palacio de Congresos... ...ese Palacio de Congresos prometido por el Gobierno Provincial... Son muchos los colectivos y ciudadanos que se inclinan por la opción más razonable, la de ampliar el actual centro de congresos en pleno centro de la ciudad, en Puerta de la Morera. Esta opción es la segunda que recoge el estudio, donde no se indica ni la situación urbanística ni jurídica en que se encuentra la parcela destinada para esa futura ampliación. Pues bien, conocemos que las cosas en Puerta de la Morera no se hicieron bien desde el principio porque... El convenio urbanístico que se firmó acabó en los tribunales y, además, con sentencia a favor de los propietarios que quedaron excluidos de ese convenio. Pues bien, para hablar de lo que ocurrió y de si se pueden retomar las negociaciones con los propietarios afectados, pues tenemos con nosotros a una de las dos abogadas que defendieron los intereses de esos propietarios excluidos. Ella es Rosa María Sánchez, a la que saludamos. Muy buenos días, Rosa María. Bueno, buenos días. Usted junto a Asunción García fueron quienes pleitearon contra el ayuntamiento. ¿Qué ocurrió en Puerta de la Morena? Pues que cuando se hizo el plan general de, de ordenación urbana del 98, ahí se hizo un área de reparto. Y el ayuntamiento firmó un convenio única y exclusivamente con uno de los propietarios y dejó fuera a todos los demás. Entonces, bueno, pues fuimos a los tribunales, ganamos, y porque el, en su momento la sentencia fue contundente, que habían elegido la peor opción posible y la que más dañina para los intereses municipales. Después, a la hora de ejecutarla, eh, desde, nos dijeron que allí no se podía poner ni un ladrillo, que no que la edificabilidad estaba agotada y que por lo tanto allí no podía ser. Tanto es así que en la ejecución el ayuntamiento argumentó la imposibilidad de dar cumplimiento a la sentencia, porque la sentencia decía que se nos, se nos reconocieran nuestros derechos y eh, por eso nosotros, que fuimos los únicos que recurrimos a los tribunales, a nosotros hubo que indemnizarnos. Al ayuntamiento le costó la torta un pan, porque tuvieron que pagar un montón de dinero para para indemnizarnos y, de, y hablaron de la imposibilidad de que allí se pusiera nada por eso cuando eh, salió en, en un periódico digital o en algo por el estilo que allí para hacer una torre de seis plantas y tal pero si nos dijeron que no se podía que era imposible y se lo dijeron así al tribunal qué van a hacer ahora ahora para ampliar el centro de congresos. Para hacerlo más mínimo, tiene que, por supuesto, que modificarse el plan general, porque el plan general en esa zona eh, lo declaró nulo de pleno derecho el tribunal, con lo cual tendrán que hacer uno nuevo. Se ha intentado, o se intentó en algún momento, el hacer un PRI, pero el PRI decía que todos los propietarios íbamos en un pro indiviso y que allí, se, como mucho, se podría hacer las mismas alturas que tiene el centro de congresos, pero no más. Por eso, pues ahora que quieran ampliar el centro de congresos, es lo lógico, porque los otros propietarios que no pleitearon, pero sus expedientes de expropiación, eh, quedaron en suspenso por la sentencia, y, Vale, allí están y, y, de, y eso hay que darle una solución, eso es lógico. ¿Qué sería la opción más viable para un Palacio de Congresos? Probablemente, pero jurídicamente hablando, mucho tienen que modificar. Eh, no es un, una simple modificación puntual del plan, porque es que está anulada toda la área de reparto. Entonces, no sé qué es lo que pretenden hacer y cómo lo pretenden hacer porque han estado diciendo hasta la sociedad la imposibilidad de ahí poner un ladrillo más y ahora si pretenden hacer algo o modifican muy mucho y hacen un área de reparto nuevo que cumpla lo que en su momento dijo la, la sentencia, porque lo que carecería de sentido es que se pongan a hacer un, un plan de reforma interior sin tener en cuenta lo que en su momento dijo la asistencia, que crudo creo que lo tienen, pero bueno, como allí el, que, el, entonces, el, que, el, el alcalde actual, que entonces era concejal, con Diego Maciá, dijo primero que allí iría un centro de salud, después un centro cívico, después cada vez nos decía una cosa, después fue por fin el Palacio de Congresos, pero ¿cómo lo van a modificar? ¿Qué van a hacer con los propietarios? Ahí ya nosotros no participamos porque esos son el resto de propietarios que no vino a los tribunales con nosotros y que por eso han estado ellos mucho más tiempo allí, aquello enquistado. Nosotros desde luego ahora en esto ya no, no tenemos nada que ver, puesto que nosotros fuimos debidamente indemnizados. Claro, ¿cuántos propietarios quedan? Eh, ¿Cuántos propietarios eran los afectados? Los afectados eran, eh, quedan tres propietarios. ¿El ayuntamiento? Uno, eh, sí, el ay eh, hay uno que es el que está justo pegado al Palacio de Congresos, uh -huh. ese edificio. Y luego los otros dos, que son de familiares de los clientes nuestros, eran, uh -huh. esos son también dos primos. O sea, hay tres propietarios, lo que ya no sé, bueno... Eh, en el edificio que está pegado al Palacio de Congresos, no es de una sola persona, es de varias hermanas, pero, pero vamos, en principio serían como tres partes lo que queda. Claro que eh, sería inviable eh, una ampliación del centro de congresos a corto plazo, porque está usted diciendo que hay que modificar el plan general. Pero también ha dicho que, que el Ayuntamiento intentó hacer un PRI, un plan de reforma interior, eh, para sí. poder eh, dar una solución a, a, a urbanística a, esa, a este bloqueo. Sí. ¿Por qué no, sí. ¿por qué no, bueno, no, no por, se llegó a aprobar ese PRI? Porque ese PRI no cumplía lo que decía la sentencia. En ese PRI también hubiéramos estado nosotros, ¿no? Y entonces lo único que ofrecía era eh, un edificio muy pequeño, con las mismas alturas del centro de congreso, porque no podía nunca superar la altura del centro de congresos, y que nosotros, junto con los demás propietarios, eh, fuéramos en un proindiviso ordinario. Eso es una fuente de conflictos, porque Bien. un edificio pequeño y que pertenezca ah. de pronto a un montón de gente, Imposible. no, y ni siquiera cumplía lo que decía la sentencia, Con respecto a nuestra edificabilidad, nos tendrían que haber dado edificabilidad en otros sitios, porque ese edificio no cubría ni siquiera la que nosotros teníamos consolidada. Entonces aquello era inviable. No cumplía para nada. La sentencia decía que ustedes tenían que tener el mismo derecho que el propietario que construyó esas torres de seis alturas en Porta Vella. Claro, claro, porque además dijo que no le no entendía cómo la parte que era que había sido edificable, que era la zona que da a de fora y que tiene construcciones, esa pasaba a ser dotaciones y zona verde, mientras que lo que era huerto, eso pasaba a ser edificable. El tribunal no no tiene mucha lógica y encima los propietarios que tienen edificabilidad consolidada, ellos van fuera. Entonces, no había por dónde cogerlo. Bien, pues ahora en esta situación, los ustedes, eh, ustedes que han sido indemnizados, eh, sus representados han sido indemnizados, eh, ¿cómo está la, la propiedad? ¿Se puede vender la propiedad? En teoría sí, eh, porque nosotros al, al indemnizarnos y demás, la Generalitat que pagó, parte de la, pagó una parte de la indemnización Y el ayuntamiento de Elche, la otra. Lo que pasa es que el ayuntamiento de Elche eh, tuvo que pagar un montón, tardó tanto en cumplir que tuvo que pagar un montón de dinero en intereses. La generalitat, ¿no? La generalitat en eso fue muy correcta y en muy poco plazo, eh, una vez firme la sentencia, pagó. El, al, como el ayuntamiento no pagaba, es cuando tuvimos que ir a ejecución. Entonces ahí, pues, intentaron... Hacer alguna forma para evitar pagar esa indemnización, intentar darnos lo que decía la sentencia, que se nos reconocía nuestros derechos y nuestra, y nuestra edificabilidad. Por eso plantearon esa especie de PRI extraño, pero que no cumplía. Entonces decimos, no, ante eso no. Y efectivamente el tribunal les dijo que eso tampoco cumplía lo que estaba la, la sentencia, que eso no era dar cumplimiento a la sentencia. Por eso. <coughs> nosotros pues eh, alegando la imposibilidad, el ayuntamiento alegando la imposibilidad de dar edificabilidad allí, dijo que eh, se nos indemnizara. Y eso fue lo que lo que ocurrió. Claro, si el ayuntamiento ahora quiere esa supuesta edificabilidad que no había en el momento de la ejecución de sentencia, quiere darla allí o, o modifica el plan y arregla las cosas, y las hace como es debido, o no lo puede hacer. Jurídicamente no es tan sencillo. Pues, Rosamaría Sánchez, hablando con usted, eh, queda descartado, por tanto, esa segunda opción como viable para construir un centro de congresos, el centro de congresos prometido por la Diputación Provincial. Vamos a ver, siempre, lógicamente, en urbanismo el ayuntamiento podría hacer es la correspondiente área de reparto modificando el plan bueno modif más que modificando haciendo un, un área de reparto de acuerdo o de acuerdo a la ley porque el que el que había en esa zona está anulado entonces pues sería hacerlo como es modificación del plan tiene que la generalidad eh, aprobarlo y entonces si llegan a una aprobación de, de, de, un, de, de ese área de reparto, sí, pero vamos, eso yo no lo veo a corto plazo, porque es más, es más complicado de lo que parece jurídicamente hablando. Y tanto, ¿el futuro de ese suelo, por tanto, seguirá siendo lo que estamos viendo o hay promotores interesados en comprar? la parcela eh, vamos a ver en su momento a nosotros también nos contactaron para intentar si eso se vería si podríamos venderlo y demás y nosotros decimos pues, lógicamente pues si se puede vender y demás lo haríamos pero entonces fue cuando el famoso pri y entonces allí ningún inversor con un edificio eh, en pro indiviso ordinario con muy pocas alturas porque nos machacaban con que no podría superar las alturas del centro de congreso una vez retranqueados a su altura no era vamos a ver económicamente no era atractivo. no era atractivo para nada entonces por eso aquello quedó en saco roto además creo recordar que hasta el hasta el colegio de arquitectos dijo Que aquello no estaba bien, que, ah, que no estaba bien, que, que, no era, que no era acorde con lo que se debería hacer, entonces... No es nada atractivo y sigue sin... No, claro. no lo veo fácil, ¿no? Y, y, claro, y, sigue, si, esta, y la situación es la que hay, sigue siendo poco sí. atractivo. Sí, vamos sí. A, ver. a ver, si ahora hablan de que allí de hacer un edificio con seis plantas al igual que que las torres que hay detrás y demás pues entonces ya no lo sé pero para eso o modifican todo lo modificable o allí no no Ay, pueden hacerlas no y, y, a, y a nosotros nos dijeron hasta la saciedad que era imposible o sea que pues, ¿eh? si ahora piensan otra cosa no lo sé eso pues es. Rosa María Sánchez abogada muchísimas gracias por la explicación y por abrirnos un poco eh, los ojos sobre eh, en qué situación se encuentran eh, esa, esas parcelas que se han apuntado como posibles eh, solución a eh, ubicar el centro de congresos. Gracias. De nada. 101.4 Teleelch Radio Marca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 Si además quieres hacerlo estrenando coche, estrena un Kia. Porque vuelven los 10 días Kia del 10 al 21 de junio. Y aprovecha además el plan Move 3. Consulta condiciones en kia.com Kia, descubre lo que te inspira. Ven a Grupo Marcos, concesionario oficial Kia en la provincia de Alicante o visítanos en kia.com De plomo, no es el colmo que tengas que luchar por un general de madera, formation de batalla y al final de tu guerra, una medalla, una bandera, un hoyo bajo la tierra, cuerpo a tierra brigada que al final de la escalada te espera tu compañía y te desea tu compañera. Soltadito de plomo, no es el colmo que tengas que morir por lucir tu guerrera. Cruces con decoraciones, distintivos, galones entorchados, espadines, rubandas y fajines, mosquetones, fusiles, sables y balines, cartucheras y granadas o bayonetas caladas. Soltadito de plomo, Qué pena que tengas que matar por la paz con la guerra. A matar al enemigo, a rematar al herido, que se abran las fosas y que se entienden los sentidos. Firmes carguen y fuego, un pelotón está en juego y que al entrar en combate no vuelva quien no mate. de plomo. No hace falta que tengas que luchar por un general de maderta. 101.4, Teleelch Radio Marca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 There's that feeling There's that way That some days are made to be lost And just heal your soul Can't stop crying I feel that anger Then I can hear that voice When you feel the anger, You're feeling helpless Go By our side We got your back Thousands of hands That will catch my soul We there embrace It's like he's tearing me apart But I've been healed by my community You're back. Thousands of hands. Radio Marca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 los 5 Ferroque y la llave, jardines para vivirlos. Generador luz 139 euros. Rollo manguera jardín 15 metros 6.75. Barbacoa carbón 29.95. Cepeta artificial 7 milímetros rollo de 1 por 5 metros 21.95. Jardines verticales, neveras y bolsos playa, barbacoas gas, carbón y leña, programadores y accesorios riego, depósitos y filtros para recogida de agua. Ferroque y la llave, nuevo acceso por concesión arenal 176 con parking para clientes y ferretería la llave.com. Una última hora, por fin fueron encontrados los más buscados y han sido localizados en Citroën Grupo Marcos. Este mes, en exclusiva, tenemos el modelo más deseado. 40 unidades de Citroën C4 Tech 100 fill. No lo busques en otro lado, porque solo lo tenemos nosotros. Reserva el tuyo en citroengrupomarcos.com Si que vienes por esta cuña y tendrás un año de seguro gratis. Citroën Grupo Marcos. Pasión por llegar.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 ¿Qué significa híbrido? Híbrido significa libertad para conducir sin restricciones.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues nos vamos, ya quedan dos minutos para llegar a las once en punto. Nuestra compañera Rosa Luca, ya está preparada para realizar su programa Entre Amigos y Nos Vamos, recordándoles que Tele Elche estrena hoy nuevo programa. De nuevo Manoli Guilaber vuelve a la tele con La Buena Cocina, con Elche para comérselo. Un programa que también cuenta con el apoyo de los hosteleros, de la Asociación de Hostelería. Nosotros nos despedimos. La Glorieta vuelve mañana miércoles a las 9 en punto. Hasta entonces, que sean felices. La luna está celosa porque tú brillas más que hermosa. De ti me hablaron las estrellas. Sus ojitos me tienen descontrolado. El mirarte no es Regálame una noche entera. Que yo te doy lo que quieras. Que yo te doy lo que tú quieras. Yo te doy lo que quieras. Hasta un